Primero que nada, por la necesidad de las compañeras, ¿no?、De、las compañeras más. Primero que nada, las, las que están en situación de prostitución, ¿no? Esto siempre decía Diana que、eh, la posibilidad de un trabajo genu, genuino para, para nuestras compañeras que se mueren、eh, en la prostitución con este promedio de vida de, de hasta 35 años, creo que eso es、eh, para nosotros es lo más importante y es el motor, ¿no?